Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nuestra invitada es Yubitza Brito, que va a compartir con nosotros una interesante charla titulada «Cómo conectar con mi fuente». Recibe Yubitsa, recibe formación en hipnosis, registros akáshicos, meditación, comunicación espiritual, educación emocional, zen, tantra, aunque su máxima sabiduría la adquiere de su propia experiencia y aprendizaje como caminante en esta vida. Actualmente su labor como terapeuta y formadora en crecimiento personal y espiritual es a través de talleres, cursos y charlas, es transmitir y compartir su aprendizaje al mundo. Recordad que en MindaliaTelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento, evolución, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas y que Mindalia eh, Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están recibiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos. Pues damos paso ya a nuestra invitada Yuvitsa Brito y su conferencia ¿Cómo conectar con mi fuente? ¿Qué tal Yubitza? Hola, muy buenas, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, desde ahora os recuerdo que Miren. ya podéis hacer vuestras preguntas a nuestra invitada a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúscula grande, seguido del país desde el cual nos estáis viendo, seguido de la pregunta que queráis que le hagamos a la conferenciante. Pues saludos Iubiza, gracias por estar con todos nosotros, que nos disponemos ya a escucharte. Muchísimas gracias a vosotros, primero que nada, gracias por invitarme. Sí. Es un placer estar aquí y poder compartir ¿no? con toda la gente. También muchísimas gracias a toda la gente que, que está ahora mismo aquí compartiendo sabiduría, compartiendo felicidad de alguna forma, ¿no? Y, y nada, simplemente eh, Quiero, quiero esto, no transmitiros eh, de alguna forma mi pasión, mi pasión por la vida, porque realmente es fantástico vivir y, y yo lo he experimentado, he experimentado la dualidad en, en mi persona y de alguna forma he visto que realmente eh, poder llegar a ser feliz eh, no es tan difícil como, como podemos, eh, como esperamos o como muchas veces eh, nos nos complicamos mucho la vida, ¿no? Y simplemente estar en conectar con nosotros, porque realmente es nuestra es nuestra herencia. Estamos aquí para ser felices, estamos aquí para conocer quiénes somos en realidad, porque no nos conocemos. Eh, la, la gran bueno la la gran oportunidad que nos da la vida, de alguna forma es conocernos. Es decir, no estamos aquí por Porque sí, no estamos aquí porque un día de repente nacemos y venga a vivir, no las cosas no son así. Tenemos que mirar la vida mucho más profunda que realmente lo es y si miramos detrás de, de todo lo que eh, podemos ver a través de nuestros ojos físicos, podemos ver todo un mundo que no llegamos a, a, a imaginar, ¿no? De alguna forma y eso es lo que, de alguna forma es lo que quiero transmitiros hoy, ¿no? La capacidad de poder conectar con nuestra fuente, con lo que somos, con con toda nuestra totalidad, ¿vale? Entonces, eh, ¿por qué nos desconectamos de nuestra fuente? Eh, o bueno, primero que nada, primero que nada, ¿qué es nuestra fuente, no? Eh, nos identificamos toda la vida con, con un cuerpo físico con este cuerpo físico y con el mundo de las formas. En realidad somos mucho más que eso, somos mente, somos cuerpo y somos espíritu. Una mente creadora, un cuerpo para poder eh, tocar a través y manifestarse a través de los cinco sentidos y poder eh, ver, sentir, oler, eh, poder vivir nuestra vida aquí en la tierra y sobre todo somos espíritu. Es decir, nos identificamos solamente con el mundo de las formas y en realidad el mundo de las formas es un 4% de lo que somos. Es decir, hay un 96% que es enorme, que es grandioso y claro, es invisible porque no llegamos a verlo a través de nuestros ojos físicos. Pero es muy importante que nos identifiquemos también con nuestro espíritu. Nuestro espíritu es nuestro yo superior, ¿Y qué es nuestro yo superior? Nuestro yo superior es ese ser de luz y amor que soy yo cuando no tengo cuerpo. Pero ahora que tengo un cuerpo aquí en la Tierra, se incorpora para que pueda experimentar y que pueda vivir mi vida y que pueda experimentar esta dualidad aquí en la Tierra. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es conectarnos a ese eh, a ese yo superior que es en realidad quien tiene todas nuestras eh, el contrato de nuestra vida quien tiene todos nuestros registros acásicos de, de de todas nuestras vidas quien tiene todas las respuestas a todos los bloqueos y los problemas que nos pasan quien tiene la solución y nos y, y es la, lo que nos da la capacidad de encontrar la causa de lo que nos pasa en nuestra vida porque en realidad Muchísimas veces vamos por la vida y no sabemos por qué por qué nos pasan las cosas. Eh, tengo ansiedad y no sé por qué tengo ansiedad. Y parece que lo normal sea tener ansiedad, sea eh, estar enfermo, sea no encontrarme bien, sea estar triste. Parece que lo normal sea esto. Y no, es que la normalidad no es esto. Nuestra esencia, nuestro estado natural es la paz es la armonía es la alegría es el entusiasmo es todas esas emociones que nos hacen vibrar y que hacen vibrar nuestro corazón esta es nuestro estado natural esto es nuestro estado natural entonces yo personalmente pasé muchísimos años muchísimos años debido a, a bueno cosas que pasan no como todo el mundo supongo eh, tenemos problemas En, en la infancia, los padres no nos dan los, lo que tenemos, lo, lo que esperamos de ellos, ¿no? Muchas veces pues, nos crean carencias a través de la sociedad y sobre todo no nos enseñan a no nos enseñan de alguna forma a ver ese Dios que somos en esencia, porque en esencia somos Dios. Entonces, como no nos enseñan a, a, a vernos de esta, de esta forma, que ya de pequeñitos nos, eh, nos hacen ver la vida a través de, de las formas, a través de nuestros ojos físicos, eh, claro, vamos creciendo y vamos creciendo dentro de una realidad que no es la real, no es real del todo, ¿vale? Porque la vida que vivimos aquí sí que es real, pero la vida que podemos llegar a tener, Y lo, la grandeza que tenemos dentro de nosotros es mucho más de lo que nos han enseñado. Eh, eh, es decir, eh, por ejemplo, eh, que te dicen cómo tienes que vivir tu vida, que, que los padres te dicen las cosas que están bien y las que no están bien, esto... Es normal, pero muchas veces yo hablo de, de manera personal, ¿vale? Siempre, siempre, siempre pongo mis propios ejemplos porque son mi mayor sabiduría, ¿no? Y, mayor, y mi mayor experiencia de vida. Eh, a mí me crió mi abuela, de alguna forma me crió con, con muchísimos miedos, desconfiando de, de la vida, desconfiando de la gente, creyendo que realmente estoy viviendo en un mundo eh, donde no me puedo sentir segura, eh, creyendo que realmente la gente no se alegra de los logros de los demás, sino que. Eh, A mí mi abuela, por ejemplo, me decía que tenía que, yo no podía ir diciendo las cosas buenas mías o lo que me iba bien, porque si no tendrían envidia y me harían daño. Ostras, esto, esto realmente, eh, no puedes llegar a imaginar, o sí, <risa> lo, lo que llega a limitar nuestra mente, lo que llega a limitar nuestro espíritu y lo que. Y yo me perdí, realmente, yo me perdí en mi propia vida, me perdí en mis propios bloqueos, me perdí en mi, en mi propia experiencia de vida, ¿no? Y eso, de alguna forma, pues, eh, te lleva a, a no reconocerte. Sí que es verdad que todas las experiencias nos llevan a, a nuestra propia fuente, pero, ¿qué mejor...? que en la era en la que estamos, ¿no? con tantísima gente conectada con la información que tenemos, ahora es mucho más fácil. Por eso, para mí una frase que, que me encanta es que realmente ser feliz es muy fácil. Ser feliz es muy fácil en la era en la que estamos y más lo será cuando más vayamos evolucionando. Porque nos vamos directamente a una era de acuario donde todo va a resurgir, donde vamos a tener que vivir sí o sí a través del amor, a través de la intuición, a través de nuestro corazón. Y es a través de esta evolución tan bonita que está que está habiendo en estos momentos, es cuando más nos tenemos que agarrar a, a, este, a, a este nuevo paradigma de que realmente ser feliz es muy fácil, aunque tengamos los problemas que tengamos. Tenemos muchísimo a nuestro, a nuestro alcance ahora mismo para poder tener la vida y crear nuestra vida de manera consciente. Yo así lo hice, me perdí muchísimas veces, eh, a mí personalmente me costó lo mío, ¿vale? Yo llevo muchos años trabajándome, yo llevo eh, muchos años eh, mirando hacia adentro, tomando conciencia, eh, observando mis propios pensamientos, mi manera de hablar, mi manera de actuar y solo así podemos llegar a reconocernos, porque en realidad la vida es esto. Estamos aquí para eso, para llegar a saber quiénes somos, porque la vida es un juego, la vida es un juego y tenemos que vivir nuestra vida a través de este juego, pero con alegría y con entusiasmo y, y con y de alguna forma con la fuerza y, y la sabiduría de saber que somos enteros, que no soy solamente un cuerpo, sino que soy una mente creadora, que soy un espíritu y que me muevo a través de... De esta dinámica aquí en la Tierra, aquí en la Tierra, y sobre todo una cosa súper importante: para estar conectados a nosotros mismos, para estar conectados a nuestra esencia, tenemos que de alguna forma dejarnos llevar un poquito por lo que sentimos en cada momento. Esto es un paso muy, muy, muy importante, porque cuando nos dejamos llevar por lo que sentimos, estamos experimentando la vida a través de lo que somos, ¿vale? Es decir, eh, cuando yo estoy disfrutando de una experiencia, cuando yo me permito a mí misma, a mí mismo, de experimentar algo que realmente quiero hacer, cuando yo me permito ese acto, estoy actuando a través de lo que soy. Porque me conecto a través del chakra 2, que es el chakra del placer, que es el chakra de la alegría, que es el chakra del entusiasmo, y a través de ese chakra, si yo estoy equilibrada y me permito, me permito ese placer en mi vida, ¿vale? Este chakra se conecta directamente con el chakra del corazón. Y aquí es donde estoy yo, aquí es donde yo vivo, este es mi hábitat natural. Aquí es donde estoy yo, es donde está mi fuente, es donde está mi esencia. Por eso, si yo me permito, sea lo que sea, que me haga disfrutar, obviamente, que no haga daño a nadie. Pero si yo lo disfruto, estoy expandiendo desde aquí lo que yo soy. Y eso es muy bonito y es una forma muy chula de jugar con la vida, de alguna forma, ¿vale? De jugar con la vida, de, de experimentar qué es lo que te gusta y de darte el permiso. ¿Por qué no? Darte el permiso de empezar a vivir tu vida y empezar a crear tu vida conscientemente y conectada sobre todo a lo que te gusta de verdad. Eh, darte el permiso de experimentar. Yo siempre digo una cosa, es muy, muy, muy necesario que nos hagamos preguntas eh, a nosotros mismos continuamente. Preguntas como para, para poder tomar un poco de conciencia, porque lo más importante es tomar conciencia en este momento, aquí ahora, eh, la vida que tengo, la persona en la que me he convertido, el trabajo que tengo, la pareja que tengo, ¿está todo bien? Es decir, ¿soy feliz? ¿Eres feliz con tu vida? Debemos hacernos estas preguntas. Realmente yo cuando me levanto por la mañana tengo ganas de ir a trabajar. O voy simplemente porque, mira, porque tengo que comer y no, no, no sé, mi mente limitante, no sé hacer otra cosa. ¿Sigo enamorada de la misma persona que tengo al lado hace 20 años, 10 años, 15? ¿Sigo enamorada de, de la persona o estoy Con esa persona simplemente porque tengo miedo a estar solo, porque tengo miedo a que a, a que no me quiera nadie más, a que no me acepte nadie más. Es decir, ¿eres feliz con tu vida? Es muy necesario que nos hagamos este tipo de preguntas. Al tercer día que te, que te digas a ti mismo que no, no eres feliz levantándote de la cama para ir a trabajar, deja ese trabajo, déjalo déjalo, porque estarás yendo en contra de tu propia esencia, ahí hay una desconexión, cada vez que hacemos algo, cada vez que, hace, que hacemos algo que no, no nos gusta o simplemente hacemos algo porque es lo que se espera de nosotros, nos desconectamos de lo que somos, nos desconectamos de nuestra luz, nos desconectamos de nuestra misión de vida, nos desconectamos de nuestra felicidad y nos desconectamos de nuestra esencia, porque nuestra esencia es la que te está diciendo no vayas más a trabajar, no estás bien, te vas a poner enferma. A mí me pasaba, a mí me pasaba algo muy curioso. Yo eh, toda la vida he sido camarera, he sido camarera, porque mi mente limitante no me... No me permitía yo a mí misma experimentar otros trabajos, es decir, he trabajado muchos años en la hostelería y yo creía que solo, es decir, que solo sabía hacer esto, que yo no sabía hacer nada más. Y en cambio, pues no me gustaba nada, no me gustaba absolutamente nada, eh, no me llenaba, no me sentía realizada y es muy, es muy curioso esto que os voy a decir. Porque el último año que estuve, antes ya, ya se acabó, voy a salir de eso y voy a luchar por lo que yo realmente quiero, que es esto que estoy haciendo. Eh, estaba en, en, el, en el restaurante donde trabajaba, yo tenía unos, iba a trabajar con unos zapatos que me compré en decatlón, ¿vale? De estos de ir, de, de marcha que se llamaban, que son de, de ir a andar, ¿vale? Súper cómodos. Yo en ese, eh, iba a trabajar y me dolían los pies, me, salía, me salían unas ampollas, me salían unas llagas en los dedos, eh, no podía llevar más tiritas para tapar todo porque realmente me hacían mucho daño trabajando. Porque cuando me las ponía para irme a andar, ir a pasear, ir a meditar por, por la playa o todo esto, no me hacían daño era, era súper curioso curioso no, ¿no? Ni, ni, eh, es decir que no era ni casualidad que las casualidades no existen era una sincronía pura y a partir a mi cuerpo que me estaba diciendo salte de ahí ya porque te vas a poner más enferma eh, eh, las llagas no van a ser solamente, o sea, va a ser una pequeña parte de lo que te puede pasar, salte de allí Y es lo que me pasaba, me pasaba con zapatos, es lo que más me pasó. Y también con algunos pantalones que me los ponía para trabajar y me, me rozaban, me rozaban, me picaban las piernas. Era como, sal de allí corriendo, corriendo, ¿qué estás haciendo aquí, no? Y hasta que di el paso, cuando cuando di el paso de, de, de salir de, de allí, ostras, fue una liberación tan grande, fue una liberación tan, tan, tan grande, que realmente... Uff, me recuperé enseguida, ¿no?, de alguna forma. Entonces lo que quiero es que eh, veáis que realmente la vida nos habla, eh, la vida tiene un lenguaje y la vida te habla continuamente para que en todo momento puedes, puedas tomar conciencia de lo que te está pasando y que puedas tomar conciencia del momento en que estás conectada o conectado a ti Y el momento en que te desconectas, por eso digo que es tan fácil, porque simplemente es escucharnos, tenéis que escucharos, tenéis que conectar con vuestros sentimientos, tenéis que conectar con vuestro placer, tenéis que conectar con vuestra fuerza, es súper importante, simplemente es escuchar, no me digáis que esto no es fácil, es fácil escuchar. Entonces, ahora lo que quiero es daros unos cuantos pasos para que los podáis poner en práctica y los podáis, eh, bueno, experimentar en vuestra propia vida a ver qué tal, ¿vale? Bueno, el primer paso, eh, el primer paso, ¿vale? Yo os voy a explicar lo que tuve que hacer yo para empezar a conectar con, con mi esencia y, y que fuera de alguna forma integrarlo en mi vida como una forma natural de vivir siempre conectaba a mí, ¿vale? El primer paso fue aceptar y perdonar mi pasado. ¿Por qué digo eso? Eh, parece que, que sea muy difícil, ¿no? Es decir, el perdón, el perdón fue algo que a mí me costó muchísimo de entender. Pero... No perdonar a los demás, sino que muchas veces nos quedamos anclados en nuestro pasado. Yo personalmente me quedé anclada allí en que a mí las cosas no me iban bien en mi presente y que yo no podía hacer nada más y que yo no tenía dinero y que yo no tenía prosperidad y que yo no era feliz por culpa de mi abuela. ¿Vale? Claro, eso es tomar conciencia de alguna forma. ¿vale? eso es tomar conciencia. Eh, yo tomo conciencia de las cosas que, o sea, de la vida que yo tengo ahora mismo, voy a tomar conciencia de por qué tengo estas limitaciones, de por qué me siento mal, de por qué no soy feliz, voy a tomar conciencia. Pero una vez ya somos conscientes, ¿vale? Yo tengo este tipo de programaciones mentales que me ha inculcado mi padre, o me ha inculcado mi madre, o me ha inculcado mi abuela, o me pasó cualquier cosa, Y ya sé que eso viene de allí, pero una vez sentimos y sabemos de dónde nos viene, tenemos que soltarlo. Y lo digo de esta forma porque realmente yo estuve dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al problema hasta que no lo solté. Voy a decir una cosa que igual mucha gente no la puede no la no la comprende o no le gusta pero yo no tengo nada en contra de las constelaciones familiares. Me encantan, ¿vale? Eso que quede claro. A mí me encantan las constelaciones familiares, creo que pueden ayudar muchísimo, pero lo que no puede ser, lo que no puede ser, es que nos pasemos constelando un problema 40 veces. No puede ser. O sea, una constelación te tiene que servir para constelar el problema una vez Te, tienes, te tiene que quedar claro de por qué tienes la vida que tienes y a partir de ahí soltarlo. No podemos quedarnos anclados uh, en ese momento, porque lo que hacemos es, es justificar que mi vida no va bien. Al justificar que mi vida no va bien, me desconecto de mi poder, me desconecto de mi esencia y directamente me vuelvo al pasado. Y allí hay una desconexión con mi fuente, porque yo ya no estoy presente, estoy en el pasado. Y creo que yo no puedo cambiar mi vida, porque claro, como mi abuela me hizo, porque claro, como mi padre no me dio, porque claro, como mi madre eh, me inculcó tal cosa, yo tengo la vida que tengo. Y las cosas no son así. Tenemos que aceptar nuestro pasado. Tenéis que entender una cosa. A mi me costó mucho entender eso, pero de verdad os digo que cuando lo comprendí me liberé muchísimo y, y las, mi vida cambió de un día para otro, solamente al hacer ese acto de aceptar mi pasado y soltarlo. Todo es un es decir, todo es un pacto. Tenemos pactos hechos con nuestros padres, tenemos pactos hechos con, con, con nuestras abuelas, con, con todo nuestro pack de almas. Tenemos un, un pacto hecho que cada uno de ellos nos va a enseñar una cosa. Es decir, si a mí mi abuela me crió como me crió, primero que nada, ella no, no, no sabía más. Si yo observo la, la vida de mi abuela, me doy cuenta que lo que ella me hizo a mí no es ni una milísima parte de lo que le hicieron a ella. Eso ya es el primer dato. Entonces, si yo comprendo eso ya puedo perdonar una parte, o más que perdonar, aceptar. Acepto que mi abuela no lo supo hacer mejor. Pero la otra parte es que también acepto que mi abuela me estaba enseñando algo, porque era mi espejo, porque todas las personas que llegan a nuestra vida, vale aunque lo juzguemos como malo, son nuestro propio espejo, nos están mostrando una parte nuestra, nos están mostrando nuestra propia vida para que podamos comprender. Llegar a comprender eso o no tampoco tiene mucha importancia, porque de alguna forma yo puedo, yo puedo, puedo pensar que mi abuela eh, me ayudó a que yo realmente ahora estuviera aquí, pero tampoco lo sé, ni tampoco me importa, ¿vale? Simplemente, yo os digo que tenéis que perdonar y aceptar el pasado, honrarlo, porque gracias a vuestro pasado estáis aquí, gracias a vuestro pasado estáis en vuestro presente. Pero no podemos vivir nuestra vida desde el, desde el pasado, porque si no, no vamos a poder conectar nunca con nuestra fuente. Estaremos siempre reviviendo esas historias, estas sensaciones, y aparte, que si no lo soltamos, la vida ya se encarga de volver a metérnoslo en el presente. ¿Para qué? Para que lo soltemos. Para que lo soltemos, es muy necesario. Cuando, podamos, cuando soltamos el pasado nos liberamos. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy buscando, eh, yo ya no estoy justificando mi presente a través del pasado. Lo comprendo, lo acepto como una parte esencial de mi vida Por una parte esencial de mi vida y simplemente lo dejo donde está, en el pasado, lo dejo donde está, es muy importante, ¿vale? Entonces, eh, perdonarte a ti mismo, eso es uno de los pasos más importantes también para poder conectar con tu fuente, el perdonarte a ti mismo, es decir, tú no, no eres el mismo cuando tenías dos años, a cuando tenías 10, a cuando eres ahora, en el presente. No eres el mismo, no tienes el mismo nivel de conciencia, no tienes la misma sabiduría, no tienes las mismas experiencias. Y muchas veces nos perdemos en en este juego, ¿no? De, del juicio, de ese propio juicio de por qué hice eso, por qué dije eso, por qué me comporté de esta forma, me hubiera podido comportar de otra forma, de otra de otra manera y las cosas hubieran cambiado. Esto no lo sabemos, eso no lo sabemos, no sabemos cómo hubieran salido las cosas. Entonces, en cada momento, en cada momento en el que estamos, nos comportamos y actuamos a través de nuestro nivel de conciencia. Yo estoy completamente segura que no voy a, yo no voy a actuar de la misma manera ahora que dentro de 20 años. Espero dentro de 20 años poder haber hecho una mejor versión de mí misma. Estoy súper orgullosa de mí misma porque yo hoy en día soy una mejor versión de mí misma de hace 10 años. Y eso es la evolución, no nos vamos a castigar por lo que hice hace tanto tiempo, por lo que por lo que hice, por lo que pensé, por lo que creé en mi vida, porque en ese momento estábamos actuando de la manera en que sabíamos, no sabíamos más. Si, hubiéramos, si lo hubiéramos sabido hacer mejor, lo hubiéramos hecho mejor, ¿no? Porque las personas somos buenas por naturaleza las personas somos grandes y las personas somos sabias. si yo sé que eso es mejor no voy a hacer lo peor es así me voy a comportar a través de mi nivel de conciencia eso es muy importante perdonaros perdonaros y aceptaros tal como sois en este momento ahí empieza vuestra propia eh, conexión con, con tu propia conexión contigo misma contigo mismo, ahí empieza, cuando realmente puedes aceptar de lleno tu vida, tal como la tienes, tal como eres, aquí y ahora, y a partir de ahí, jugar, que es lo que estoy diciendo, ¿no? Jugar, juega, juega, juega con la vida. Entonces, el segundo paso es dejar de identificarte con tu personaje, Con el personaje, el personaje es el que se crea a través de nuestra vida, ¿vale? A través de todas esas experiencias que hemos pasado, se crea un personaje, nos creamos un personaje, ¿vale? Yo me creé, como seguramente muchísima gente, yo me creé la pobre de mí, la víctima, ¿vale? Y hoy va por la vida haciendo el personaje de víctima y de pobrecita de mí, porque todo me sale mal, porque no sé hacer nada porque la vida me castiga, porque la vida no me entiende, eh, porque mi novio no me da, porque mi, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa jaula de grillos que nos, nos metemos de lleno en este personaje, que en realidad no somos nosotros, porque nosotros en esencia somos maravillosos, no somos pobres de mí, no somos tristes, no somos gruñones, no, no somos nada de eso. Somos en esencia, somos amor, somos luz y hemos venido aquí a brillar con nuestra propia luz. Es nuestro derecho, brillar, brillar. Y si nos conectamos a esta esencia nos daremos cuenta de todo lo real que somos, de todo lo grandes que somos. Entonces, tienes que observar muy bien tu personaje, qué clase de personaje, identifícalo. identifícalo Para que, puedas, para que puedas ver que, que te estás comportando de una manera que estás totalmente desconectado de lo que tú eres en esencia. Esto es muy importante. Entonces, a mí me pasó esto, ahora no, os quiero contar esto porque a mí me pasó. Yo cuando, cuando más eh, tomaba conciencia, ostras, parecía que más, más sufrimiento había en mi vida. Cuanto más tomaba conciencia, parecía que más sufrimiento había en mi vida. ¿Y eso porque era? Porque realmente estaba metida de lleno en mi personaje y yo no me había dado cuenta, ¿vale? Había empezado a perdonar mi pasado, a aceptarlo, a ver que realmente, eh, bueno, esas personas no querían hacerme daño, sino que era, era su papel en ese momento, eran mi reflejo, yo tenía que verlo, no lo vi, etcétera, etcétera, ¿vale? pero las cosas no cambiaban, las cosas no cambiaban, hasta que me di cuenta que yo estaba siguiendo, es decir, a través de esas experiencias yo me creé un personaje y el personaje mío no me dejaba, me boicoteaba, no me dejaba eh, vivir en paz, me quitaba la paz, eh, me había hecho este personaje y mi tendencia energética era seguir ese personaje. Entonces empecé a observarme, empecé a ver las cosas que hacía y por qué las hacía y para qué las hacía y empecé a ver que realmente, ostras, pues si esta no soy yo, ostras, este comportamiento no es, yo, yo no me quiero comportar de esta forma, ostras, eh, aquí hay una limitación, ¿por qué hay esta limitación? ¿Por qué me limito de esta manera? Si yo soy mucho más y ahí empiezas a hacer una... Un cambio vibracional, empiezas a hacer un cambio vibracional muy bonito. Que cuando tú empiezas a cambiar y empiezas a conectarte a esa esencia, a esa fuente que eres, a ese amor, a esa luz, te empiezas a dar cuenta que, tras todo tu mundo exterior va cambiando. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces, eh, un, otro paso para conectarte a tu esencia es vivir de manera presente, ¿vale? Vivir el presente. Eso parece una frase de Facebook, como estas, vive el presente, vive tu día, como, como si fuera el último. Pero a ver, vamos a comprender ese concepto. Vivir presente es vivir en presencia, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Vivir en presencia es vivir a través de lo que siento a cada momento, De lo que siento, porque cuando estoy aquí, cuando yo estoy aquí, estoy viviendo a través de lo que soy. Aquí, sentimientos. En el corazón están los sentimientos. Y en el chakra 3, que está el, el plexo solar, es donde gestionamos las emociones, ¿vale? Aquí soy yo. Aquí soy llegó en el, en el plexo solar soy llegó En el corazón soy yo. Entonces, no es que sea malo, ¿vale? Pero sí que es verdad que si yo me mantengo en, en presencia, ¿vale? Porque en presencia no es estar, eh, eh, no es poner la atención en todo lo que hago, cómo lo hago, cómo lo digo, cómo, no, esto no, porque esto realmente es imposible, aquí en la, en la Tierra es imposible, porque tenemos mil pensamientos y los pensamientos muchas veces nos absorben, ¿vale? pero en presencia quiere decir estar aquí. Aquí ahora, to, toda la gente que estáis aquí, estáis presentes, estáis observando, estáis poniendo vuestra atención en mis palabras, en mis gestos, en mi cara, en donde donde sea, ¿no? Pero estáis presentes. Esa presencia que tenéis en este momento, esa presencia que tengo yo en este momento, ahí, Ahora mismo, aquí ahora, estáis conectados a lo que sois en realidad, estáis conectados a vuestra fuente. Si vosotros os mantenéis aquí, ¿vale? Porque seguro que hay mucha gente que está vibrando con lo que estoy diciendo. Si vosotros os mantenéis en esta vibración, ¿vale? Desde aquí, desde nuestro corazón, estaréis, estaréis todo el rato conectados a vuestra fuente. Entonces, este, tal como he dicho antes, aquí es donde está mi hábitat, aquí es donde yo siento paz, aquí es donde sé que todo es perfecto, que todo es un acto de amor, que la vida conspira a favor de mí, a favor mío, aquí es donde está mi grandeza, aquí es donde conecto con lo que soy en esencia. A partir de ahí, estoy conectada. Eso es vivir en presencia. Cuando salgáis de esta conferencia, manteneros aquí, manteneros vibrando con esta frecuencia, desde aquí arriba, desde aquí arriba, porque ¿sabéis qué pasa? Que cuando, es muy bonito, cuando estamos conectados aquí, ¿vale? Cuando estamos conectados aquí, yo aquí, me siento en paz siento paz siento armonía me siento alineada alineada conmigo misma vale estoy aquí y estoy todos mis sentidos todos absolutamente todos mis cinco y seis sentidos están alerta ¿por qué porque yo estoy en un en un espacio yo estoy aquí en un espacio donde todo es perfecto donde todo eh, lo que estoy viviendo Es amor, ¿vale? Estoy dentro de esta vibración, estoy dentro de este espacio sagrado del que yo del que, al que yo le digo, yo le digo mi espacio sagrado, ¿vale? Y dentro de este espacio sagrado, como solo existe el amor, la armonía, la paz, la calma, la conciencia, como aquí solo existe esto, cuando yo me salgo de aquí... Cuando yo siempre, mi, mi naturaleza es estar aquí, ¿vale? En el momento en que yo me salgo de aquí, lo noto. Y ya soy consciente de que ya no estoy aquí. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo salgo de aquí, me conecto a una emoción. Cuando yo me conecto a una emoción, a veces a mí me pasa, no es que esté todo el día así en plan, en plan gurú, ¿vale? Soy persona y también me enfado y también lloro y también. Eh, pataleo y también a veces pues mando a la mierda a alguien también <ríe> eso también soy persona no pero cuando mi naturaleza y mi hábito y mi tendencia es estar siempre aquí cuando yo me salgo cuando ya ya no soy presente ya no estoy en presencia me doy cuenta porque Porque las emociones nos sirven para algo, ¿no? Las emociones nos sirven para que nos demos cuenta que algo está pasando en nuestra vida. Entonces, yo me permito, yo me permito que esta emoción salga un ratito para observarla. ¿Qué me quiere decir? Cuando yo observo esta emoción y le permito expresarse, es otra forma de estar conectado a mí. Porque me estoy dando ese permiso de ver lo que me pasa. ¿Qué me está, qué me está diciendo esta emoción? Voy a verlo, voy a experimentarlo. Como todo es un juego, vamos a experimentar todas las casillas. Vamos a experimentar. Esto es jugar con la vida y jugar con. Yo juego con la vida, juego conmigo, me pongo a prueba y es muy divertido. La verdad es que es muy divertido. Entonces, vamos a, a jugar, vamos a dejarnos experimentar esa emoción y la vemos, la observamos, la identificamos, la reconocemos. Y esa misma emoción, al hacer ese acto, vuelve al sitio. Y yo me vuelvo a poner en paz. Es mágico, es muy bonito, tenéis que experimentarlo, vivir en presencia, vivir en presencia siempre a través de lo que tú eres, cuando eres presente, estás conectada a tu fuente, estás conectado a lo que tú eres, estás alineado, estás alineado a ti, tus chakras, tu energía, tu mente, todo está alineado, todo, todo, todo, que este es el otro paso, el otro paso es conectarte a tu fuente, a tu, a, perdón, a tu fuerza, a tu fuerza, a través a través de, de, tu, de la energía de la Tierra y conectarte al Universo. Es decir, hacia abajo y hacia arriba. Cuando yo consigo ese equilibrio, yo me conecto con la Tierra, con la fuerza de la Tierra. Me hago autosuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me conecto a mi fuerza aquí en la Tierra, porque estamos aquí en la Tierra, ¿vale? Cuando yo me conecto A mi fuerza, de aquí a la Tierra, soy capaz de hacer lo que quiera. Me siento capaz de todo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Y eso es maravilloso porque en ese yo puedo estás volviendo a conectar con tu fuente. Porque tu fuente quiere experimentar, experimentar la vida a través del cuerpo. Pero si al cuerpo le ponemos límites a través de que yo me desconecto de mi fuerza, me desconecto del placer, me desconecto de mi poder personal, me desconecto del amor, me desconecto, me desconecto de mi intuición, me desconecto de mi ser, él no puede experimentar. Entonces es lo que nos, nos vamos directamente al sufrimiento, a la depresión, a la tristeza, a la, a, a, a la soledad, porque realmente nos, nos sentimos desemparados. Frente a la vida, nos sentimos dentro de un mundo donde no sé dónde estoy, estoy perdida, estoy perdida. ¿Por qué? Porque hay una desconexión con mi fuerza tierra. Necesito conectarme a la fuerza de la tierra a través de mi chakra uno y nutrirme, nutrirme. Cuando yo me nutro me hago tú suficiente y a partir de ahí me permito, me permito experimentar estas experiencias y quiero vivir porque me siento capaz de todo, me hago responsable de mi vida, me hago responsable y me doy cuenta de que yo puedo crear la vida de manera de, de manera consciente, tal como yo quiero vivir, puedo vivir mi vida. Y eso es conectarte directamente a tu esencia. Tu esencia, tu fuente, es quien tiene los deseos. ¿Eso lo sabíais Tu esencia... Es la que tiene los deseos. Si yo quiero dinero, si yo quiero prosperidad, si yo quiero paz, si yo quiero trabajar a tal sitio, si yo quiero tener este estilo de vida, si yo, ten, si yo quiero tener o irme a vivir a la India, todos estos deseos nacen de nuestra fuente. Todos, sin excepción. ¿Vale? Eso es algo que quiero, que quiero que quede muy claro, sin excepción. ¿Vale? Tanto sale de mi alma, o de mi esencia, o de mi fuente, como lo queráis llamar. Tanto si quiero un coche, o dinero, como si quiero paz y quiero eh, sabiduría interior, y quiero tal cosa. Tanto uno como lo otro, todo sale de aquí. Porque como mi fuente, como mi esencia, es la que tiene... Todos, todas, las, todas las respuestas y todas las soluciones a los bloqueos, y a todo lo que me pasa aquí en la tierra, ella quiere experimentar a través de los deseos. Por eso, cuando yo digo quiero dinero, quiero un coche, quiero una casa nueva, quiero irme a vivir a la India, es que tu alma quiere que experimentes eso, ese deseo para que tú puedas liberarte de algo, para que tú puedas liberarte de algo que, que realmente estás sufriendo, de un bloqueo, de, de una limitación, de una programación mental, entonces no lo juzguemos, cualquier deseo que tengamos, cualquier deseo que realmente nos nazca del corazón, cualquier cosa que deseemos, tenemos que darle permiso para experimentarlo, a la que lo juzgamos, porque ostras, es que claro, ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a querer tanto dinero? Porque a veces lo juzgamos, los deseos materiales los juzgamos. Pero nuestra alma nos está pidiendo que nos permitamos de experimentar eso para poder deshacernos de un bloqueo. Y eso es, eso es maravilloso, eso es maravilloso. La vida nos va poniendo delante lo que necesitamos. Somos nosotros lo que, nos, lo que nos vamos quitando de delante y lo vamos bloqueando. Si nosotros le damos paso, nos conectamos a esa fuerza tierra y nos damos cuenta que somos capaces de tener todo lo que queremos, nos estamos conectando a nuestra, a nuestra fuente. Es otra manera. Es otra manera muy bonita y muy divertida. Por experiencia os puedo decir que es muy divertida. Yo cuando quiero algo... Cuando realmente mi alma me dice, esto, yo lo cojo, digo, esto, vale. ¿Qué quieres? ¿Una casa nueva? ¿Qué quieres? ¿Un coche nuevo? ¿Qué quieres? Eh, ¿Muchos más talleres? Yo lo visualizo y me doy permiso para experimentarlo. No lo juzgo, no lo tacho como malo, no lo... Nada, me permito experimentarlo. Porque realmente sé que eso no viene, o sea, sé que viene de, de, de mí, sé que viene de mi yo superior, sé que viene de mi alma, que quiere que yo experimente eso. ¿Y quién soy yo para, para decirle que no? Y más si son deseos, que normalmente todos los deseos son bonitos. Los deseos para nosotros, los deseos bonitos, ¿vale? Los deseos normalmente son bonitos, pues yo me permito experimentarlos. Y es maravilloso, es súper bonito, de verdad. Entonces, eh, vale, el quinto paso sería tomar decisiones. Esto también es muy importante, estoy diciendo todo el rato lo mismo, que es muy importante, porque realmente para mí ha sido muy importante cada uno de estos pasos, de verdad. A mí cada uno de esos, cada uno de estos pasos que os estoy diciendo me ha ayudado a liberarme cada vez, cada vez, cada vez, cada vez más, ¿vale? Así que, bueno, el quinto paso sería liberar y tomar decisiones, ¿vale? Tenéis que tomar decisiones, coger, eh, empezar a hacer una lista con lo que creéis que sois o lo que, o lo que queráis de vuestra vida. ¿Qué queréis en vuestra vida? Preguntároslo. ¿Qué queréis? ¿Qué tipo de vida quieres? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de pareja quieres? ¿Qué tipo de trabajo quieres? ¿Qué tipo de, de persona quieres convertirte? Todas estas preguntas que os he hecho al principio, pero gestionarlas desde otro sitio, desde aquí. Es decir, ¿qué quiero yo realmente? Si yo pudiera pedir algo, si yo pudiera pedir lo que quisiera sin límites, ¿qué es lo que quiero? Y hacerte una lista tenéis que empezar a tirar decretos arriba a vuestro yo superior a vuestro, a, a, a, al universo tenéis que empezar a tirar decretos, ¿por qué? normalmente las personas experimentamos a través de la dualidad ¿vale? claro, si yo no sé lo que me gusta la vida como yo estoy aquí para reconocer quién soy y yo no lo sé ¿Qué hace la vida? Te muestra las dos caras de la moneda y te, te da los dos caminos a probar. ¿Sabes si te gusta el salado o el dulce? No, no lo sé. Pues toma una experiencia salada y una experiencia dulce. A ver cuál te gusta más. Claro, si yo no sé quién soy, si yo no, no, no tomo decisiones, si yo no sé tomar decisiones, si yo no sé, sé qué me gusta esto, me gusta lo otro la vida me tendrá que ayudar, ¿no? La vida me tendrá que ayudar, la vida que soy yo misma, que me estoy poniendo esas esas, esas experiencias, pero lo estoy haciendo desde la desconexión, porque cuando yo estoy conectada a mí, realmente eh, eh, yo, yo sé perfectamente lo que quiero, pero cuando yo me desconecto, es cuando yo estoy viviendo mi vida a través de los ojos, o de la vida de mi madre, o estoy viviendo mi vida a través de mi abuela, o estoy viviendo mi vida a través de una amiga o, o una pareja, y nos dejamos llevar y actuamos a través de las vidas de los demás. Entonces, ahí está la desconexión. Con esa desconexión yo cedo todo mi poder a todo el mundo. Porque realmente, como no sé lo que quiero, mente al cine! Ay, no me apetece, pero venga, va. Desconexión. ¡Haz esto! ¡Ay, no quiero! Pero claro, ¿qué va a pensar si no lo hago? Desconexión. Y así nos vamos desconectando. Entonces, ¿qué queréis en realmente de vuestra vida? ¿Qué queréis? ¿Qué clase de persona queréis convertiros? ¿Cómo queréis ser? ¿Qué os gusta? ¿Cuáles son vuestros valores? ¿Cuáles son vuestras aficiones? ¿Cuáles son vuestros hábitos? ¿Cuáles son vuestras inteligencias? ¿En qué disfrutáis? ¿Con qué vibra vuestro corazón? ¿Qué experiencias queréis vivir? ¿Cómo queréis vivir? ¿Cuánto dinero queréis tener? Es muy necesario que empecéis a hacer una lista como si tuvierais delante el genio de la lámpara o como si fuerais al supermercado. Haced una lista con todo lo que os falta y todo lo que queréis. Hacedla. Y empezad a pedirlo. Y permitiros, sobre todo, permitiros experimentarlo. Cuando os permitáis tomar esas decisiones, es un pasito más hacia vuestra conexión con vosotros mismos. Porque realmente podéis empezar a vivir vuestra vida de manera consciente y, sobre todo, crear vuestra vida de manera consciente. ¿Y sabéis qué pasa cuando realmente hacemos esto? Que nos convertimos en dioses aquí en la Tierra. Nos convertimos en Dios aquí en la Tierra. Nos damos el permiso de experimentar esa grandeza, esa totalidad de todo lo que soy aquí en la Tierra. Y es maravilloso poder vivir así. Yo no digo que así no haya problemas. Es decir, cuando no haya problemas será porque ya estemos tan evolucionados que nuestro cuerpo no va ni siquiera va a poder aguantar tanta sutileza, ¿no? Pero de momento De verdad, os digo que ser feliz es muy fácil si nos conectamos a esa esencia que somos, a ese amor, a esa grandeza, a esa totalidad, a todo lo que somos en esencia. Y, y nada, os invito realmente a que podáis experimentarlo, que podáis poner en práctica esos pequeños pasos que a mí me ayudaron muchísimo, muchísimo, me cambiaron muchísimo la vida. Y que ser feliz es muy fácil. <risa> Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Jovinsa, por tus palabras. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano por todos los medios e impulsar la solidaridad planetaria. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos y vídeos ya publicados para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia, si así lo deseas. Y ahora, si te parece, Yubitsa, damos paso a las preguntas. Perfecto. Daniel te pregunta desde Argentina... ¿Cómo conectar con la fuente si hay bloqueos? Bueno, mira, yo eh, tuve una experiencia, eh, yo, bueno, como terapeuta canalizo, ¿vale? Y desde que me di cuenta de, de, bueno, de estos mensajes que yo recibía, yo no paré de preguntar. Yo estoy preguntando a mis maestros. Todo el día, todo el día. Cualquier duda que tengo yo pregunto para ver si me pueden dar la respuesta. Y hace unos años, hace unos dos años o así, yo estaba, estaba muy mal porque realmente no... Eh, había un problema en mi vida que no me dejaba avanzar y cómo lo hago y cómo lo hago, si está ese problema allí, no lo puedo sacar y realmente no me venía ninguna respuesta y una tarde me eché a llorar porque ya no podía más, me eché a llorar, me eché a llorar, me eché a llorar y me conecté, dije, se acabó, yo no puedo seguir así, me voy a meditar y a preguntar a ver qué, a ver qué pasa eh, y lo que me dijo mi maestro fue, Eh, visualiza el resultado. Es decir, este bloqueo, cuando no lo tengas, ¿cómo te vas a sentir? Y yo, bah, dije, ostras, pues me voy a sentir liberada, me voy a sentir llena, me voy a sentir realizada, me voy a sentir inmensa, ¿no? Me voy a sentir con una tranquilidad y una paz que no siento en este momento. Y me dijo, pues... Busca esa sensación aquí, busca esa sensación y vívela, como si ya lo tuvieras. Yo estuve, con ese bloqueo llevaba pues muchísimos años, ¿no? o sea, un bloqueo de, de, mi de mi infancia, como ya te dije, de muchos esos bloqueos que había experimentado con mi abuela. Y realmente era este último que me quedaba por solucionar y no había forma. Los otros me los, me los tuve que trabajar muchísimo, pero este, aún trabajándomelo, no podía encontrar la solución. Y él me dijo eso, es decir, eh, vive como si ya no tuvieras ese ese bloqueo, porque muchas veces estamos con el bloqueo y lo revivimos y lo sentimos que lo tenemos tanto que no es como que cuesta muchísimo soltarlo. Entonces, yo te invito a que hagas esto. A mí me funcionó. Al cabo de media hora... Al cabo de media hora yo había solucionado el problema, de verdad, fue increíble, fue milagroso, yo me conecté a esa sensación de que yo ya no tenía ese bloqueo y a la sensación de que yo estaba súper feliz, que estaba libre, que me sentía libre, que me sentía eufórica, alegre, de que eso ya no estaba en mi vida y realmente al cabo de media hora yo pude ver en, en el resultado. Al cabo de media hora. Así que yo te invito a que lo pruebas. A mí me funcionó. Fabiana te pregunta desde Argentina. ¿A través de la meditación es la única manera de conectarnos con nuestro ser superior? ¿O cuál es la mejor meditación? Bueno, la meditación... Como, como yo medito... Yo medito... No suelo meditar todos los días, ¿eh? Tampoco... Para mi la mejor forma de, de bueno la mejor forma de meditar es estar consciente. De alguna forma cuando meditamos es para estar consciente, para eliminar los pensamientos, ¿no? Para poder identificarlos, para podernos sentirnos en paz. Y, y para mi, sinceramente, la mejor meditación es estar consciente, es decir, estar en estado meditativo todo el día. Poniendo atención en cómo hablo, poniendo atención en, en lo que estoy pensando, poner atención en cómo actúo y sobre todo también poner atención en mis emociones. Cómo me sienta que esa persona me hable, cómo me sienta que esa persona, eh, que la otra persona me diga tal cosa. Es la observación, la observación en mí misma, en realidad para mí es la mejor meditación, por eso no, no medito mucho yo. Me gusta meditar de vez en cuando, eh, cuando hay veces que estoy estresada por el trabajo, pero por sí me gusta más la, observarme que no que no meditar. Manny te pregunta desde Nicaragua, en el plano afuera de esta tercera dimensión existen muchos seres, cualquiera se puede hacer pasar por Dios, ¿cómo diferenciar quién es Dios? No un extraterrestre, un reptiliano o un ser de baja frecuencia. Bueno, mira, primero que nada, eh, para mí, para mí sinceramente todo, todos somos Dios, tanto las energías superiores como las, las vibraciones más bajas. Pero tal como tú has dicho, cuando estamos en la tercera dimensión, eh, todo va muy vinculado, todo va muy vinculado a, a, tu, a tu energía. Es decir, si tú estás pasando por un momento de, de debilidad, De, de que no tienes poder personal de que estás deprimido de que estás triste eh, es mucho más fácil que las energías que lleguen a ti sean más densas claro si tú estás en un momento en que meditas en que estás eh, en que estás conectado a ti porque normalmente cuando estamos conectados a nosotros vale estamos en un estado de amor es amor Es amor puro. Entonces ahí la energía. Es, es decir, no, no vas a traer otra energía que no sea de amor y de luz. Es a través de lo que tú. De tal como tú estás. Tienes que pensar que tenemos una aura, ¿vale? Que es nuestro campo electromagnético. Que esta aura. Nuestra aura es eh, esa parte nuestra energética. Que lo que hace. Es como un imán, ¿vale? Porque lo que hace es. Yo estoy triste o estoy rabioso, por ejemplo, ¿vale? Pues lo que voy a traer lo que voy a proyectar hacia afuera, lo que proyecta mi aura hacia afuera, es esa vibración. Entonces, lo que atraigo a mi vida es más de lo mismo. Pero no porque, es decir, yo primero que nada tampoco, sí que hay mucha gente que habla de los reptilianos y todo eso, pero yo sinceramente creo que todo es Dios, todo lo que hay, todo. Todo es amor y todo es perfecto y todo es todo es un acto de amor que, que tanto un ser como otro, como un extraterrestre como una persona, es decir, todo todo es Dios, todos somos Dios. Lo que estamos experimentando a través de lo que somos aquí. Entonces eh, es a través de la energía. Si lo que a ti te preocupa es atraer un tipo de energía a otra, simplemente lo que tienes que hacer es cambiar tu actitud. Y cambiar tu vibración porque te aseguro yo que si estás en modo amor y en modo luz y en modo conectado a ti no, no te puedes conectar a nada que no sea eso Claudia te pregunta desde Italia cuando uno se siente perdido ¿cómo se hace, eh, cómo se hace entender cuáles son los, las señales de la vida? para entender cuáles son las señales de la vida, ¿cómo no vivir con la ansiedad de que la vida parece sin sentido? Claro, pero eso eso lo hacemos nosotros cuando, tal como dices, Claudia, que estamos perdidos. Entonces, lo que tenemos que hacer para empezar a, a reconocernos es empezar a indagar en nosotros. Tenemos que empezar a indagar en, en, tienes que empezar a indagar en quién eres. No puedes esperar a que la vida te lo muestre, porque la vida, tal como he dicho antes, te va a mostrar las dos caras de la moneda para que tú aprendas. Pero si tú, desde un principio, aunque estés perdida, pero empiezas a probar y empiezas a jugar, una persona que está perdida igual no sabe lo que le gusta. Pero ostras, eh, apúntate a, a hacer tenis, apúntate a natación, apúntate a pintura, apúntate, yo qué sé, ves probando, tienes que ir probando. Yo creo que realmente el encontrarnos, el encontrarnos es jugar con nosotros mismos. Es jugar con la vida, jugar con nosotros. Porque si no, siempre vamos a estar perdidos y tenemos que pasar a la acción. Rosa te pregunta desde México, ¿cómo conectar y mantener esa conexión con la fuente? Bueno, conectar, ya he dicho unos cuantos pasos, y si realmente conectas con, con ese espacio que es lo que he explicado, con ese espacio que eres tú mismo, que es tu grandeza, que es tu totalidad, te conectas a todo, y lo que tienes que hacer es mantenerte en este espacio, es como un entreno, yo siempre digo lo mismo, que es como es como entrenar, como el que va, quiere salir a correr, que al principio va a correr 10 minutos y va a terminar agotado, y al cabo de un mes o dos, pues ya va a correr mucho más, esto es lo mismo, es decir, es tener la constancia de que de cada día conectarte un ratito a esa frecuencia de amor, a lo que tú eres, esa frecuencia de paz, ese estado natural que somos, que ahí es donde está tu fuente y a partir de ahí intentar mantenerlo, mantenerlo todo el tiempo posible. No hay más. Robson, eh, perdón, si sí, Robson te pregunta desde Brasil, Bueno, ya la has contestado. La meditación es la mejor manera de conectarnos con nosotros mismos. Paso a la siguiente, ¿te parece? Vale. Sí. Eh, desde México te preguntan cómo puedo conectar con mi yo superior durante el día. He intentado conectar con mi yo cuántico de noche, pero no sé si lo he hecho bien. Bueno, tuyo, claro, tu yo superior es lo mismo, es, es tu esencia, es tu fuente. Entonces, eh, lo que hago yo, por ejemplo, cuando cuando o sea durante todo el día es es la observación es decir cuando yo veo que hay algo que me está sacando mi paz interior yo, ya, yo yo ya comprendo que ya no estoy en mi fuente que ya no estoy conectada a mi yo superior porque cuando yo estoy conectada a mi yo superior eh, estoy alineada conmigo misma por eso tengo paz cuando ya no estoy es decir eh, cuando ya no estoy es que no estoy conectada, pues ya, entonces tengo ansiedad o no estoy con la tranquilidad que estoy cuando, cuando estoy conectada a mí, entonces es esa diferencia, es la observación, es lo que estoy diciendo, es observarte, observarte y observarte. Mm. Erika te pregunta, desde Medellín, Colombia, ¿cómo puedo conectar? ¿No he podido con meditación ni con sueños? ¿Hay algún otro modo? Bueno, claro. Lo que has explicado ya, ¿no? Sí, claro. Es que no, es lo que es lo que he dicho. Es que no, no, sé, no, no hay una forma, no hay una, no hay una técnica. Es decir, esto se hace así, así, así. Es ir dando pequeños pasos. Es que lo normal... Lo normal es estar conectados a tu a tu esencia a tu yo cuántico. Lo normal es estar conectados. Lo que tenemos que eh, lo que te, de, tenemos que dejar de ser normal es no estarlo. Entonces, para poder estarlo llevamos muchísimos muchísimos muchísimos años, muchísimas décadas, muchísima muchísima información a nivel celular que está allí. ¿Vale? Que venimos de, de, ostras, de unos años, de unas eras, de unas épocas muy densas. Y ahora mismo tenemos que abrazarnos al paradigma de que lo normal es estar conectado. Entonces, es ir pe dando pequeños pasos. ¿Tú quieres estar conectada? Pues empieza a dar esos pequeños pa pasos que es tu propio entrenamiento. Es que yo esto lo veo como un entrenamiento. No, no se trata de que, que vas a poder encontrar eso de un día para otro. Es ir dando esos pequeños pasos desde ese reconocimiento a ti misma, desde, desde ese reconocimiento a quién eres, a lo que te gusta. Es empezar a, a conocerte. En realidad estar conectada a tu yo cuántico es conocerte. Porque todas con las, o sea, las cosas con las que disfrutas, Si, tú, si a ti te gusta pintar, si a ti te gusta ir a la montaña, si a ti te gusta cocinar, lo que sea, cuando tú estás haciendo eso y, y estás sintiendo ese placer de, guau, qué bien me siento, qué me gusta hacer eso, ahí ya estás conectando con tu, con tu yo cuántico, porque él es él experimentando eso a través de ti. Por eso es bonito, porque conectamos muchísimas veces sin darnos cuenta Um, Mari Carmen te pregunta desde Perú. ¿La fuente puede decirme cuál es el contrato preálmico que tengo con los miembros de mi familia? Sí, sí, totalmente. Y la mente, o sea, eh, el alma o la mente me ha dicho, perdona. Eh, ¿La fuente ah. puede decirme cuál es el contrato, el contrato, el contrato preálmico que tengo con los miembros de mi familia? Sí, sí realmente si sí. si tú hay, hay una conexión realmente con tu fuente con tu alma a nivel alma se pueden saber muchísimas cosas incluso el día que vas a morir aunque hay muchísima información que no estamos preparados para huir por ejemplo por eso no se nos, no, por eso no nos la revelan pero realmente la información que tú estés preparado para recibir si tú te conectas eh, y preguntas seguramente que te lo van a decir seguramente, que te lo va a decir tu fuente, vaya Marcia te pregunta desde España, he salido de una relación kármica, me siento triste y vacía, pienso con este hombre noche y día, ¿cómo puedo trabajar para liberarme de esta situación? Claro, es que aquí a mí me faltaría muchísima información eh, si es una relación kármica en realidad si ya he salido de una relación kármica Te hubieras tenido que liberar ya porque el karma cuando tú estás pasando por un momento de karma una experiencia karmática la vida no te deja soltar eso el, el karma lo tienes que vivir hasta el final hasta que te, hasta que lo liberas entonces cuando lo liberas cuando lo liberas tú ya te sientes bien porque has podido ver el gran regalo el karma siempre llega a una evolución Eh, tan grande a tu vida que realmente te liberas al acto, eh, por eso mmm, dudo un poco que si realmente has salido de una relación que, dices que es kármica pero te ha salido y aún estás mal eh, lo dudo que sea kármico pero bueno, ya te digo necesitaría mucha más información para, para poder darte decirte más cosas Pedro te pregunta Eh, desde Venezuela Hola, ¿cómo me conecto a mi fuente viviendo en, en la Venezuela chavista comunista? Disculpen por favor si parezco amarillista o altanero Bueno Bueno, la verdad es que eh, bueno nuestra, nuestro contrato de vida, que es una, es una de las cosas que elige nuestra alma nuestra alma elige dónde, dónde va a vivir nuestra alma elige Eh, cuando va a morir, nuestra alma lo elige todo, ¿vale? en nuestra vida, entonces, independientemente del sitio donde hayas, donde hayas nacido o en el que estés viviendo, ¿vale? Eh, tu alma ya te está pidiendo, o sea, una forma de conectar directamente con eso es que tu ya estás viviendo en el sitio donde ella eligió vivir, en donde tu elegiste vivir antes de venir a de venir aquí como ser humano entonces eso ya es una conexión lo primero que tendrías que hacer es aceptar aceptarlo porque si tú estás viviendo en ese sitio es por petición de tu alma de tu yo cuántico de tu esencia entonces acepta acepta primero que nada ese sitio si no puedes salir de allí vale primero que tienes que aceptar es aceptar donde estás viviendo y a partir de allí Si tú haces ese acto de aceptación, vas a poder ver muchos cambios en tu vida, incluso igual puedes salir de allí. Eh, desde España te pregunta Tones Tones, que es un, es un nick, ¿existe sí. el destino o propósito de vida? Propósito de vida, sí. Destino, tal como destino, no sé si quiere decir que todo está escrito, porque yo no creo que todo esté escrito. Sé que el propósito, es un propósito de vida, sí que hay. Realmente hemos venido aquí a cumplir nuestro propósito de vida y, y debemos darle permiso para experimentarlo. El destino, yo creo que vamos creando nuestra vida a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras, a través de, de bueno, de nuestra energía. Y eh, eh, la vida para mí es un libro en blanco, es decir, sí que hay algunas cosas marcadas, sí que tenemos un destino. Es decir, eh, yo sé que voy a llegar allí, pero de la forma en que llegue, ese es el camino que yo trace, lo voy a trazar yo, no lo va a trazar nadie, ni va a estar marcado. Entonces, como misión de vida, sí, como destino, si sí es que todo está escrito, para mí no, ¿vale? Pero es algo. Y yo creo. Elena te pregunta, es de Perú. He vivido mucho tiempo en el pasado y engordé más de 25 kilos. Ahora estoy asimilando las cosas, pero tengo menos ganas de levantarme de la cama y hacer algo por mí ni socializar. ¿Por qué será? Claro, aquí también tendríamos que mirar muchas cosas. Si realmente has, has limpiado y has aceptado y has perdonado el pasado, no tendrías que estar aquí. Igual es que aún te queda alguna tendencia en tu vida, algún bloqueo que está allí o que hay alguna culpa realmente. Pero tendría que tener mucha más información para decirte. Eh, estar conectado a ti significa liberar el pasado, y si dices que liberar el pasado te hizo engordar tanto, a veces también son resistencias. El cuerpo, eh, muchas veces, o nuestra propia tendencia, nuestras propias, eh, bueno, nuestra propia energía, ¿no? Nos boicoteamos a nosotros mismos y, y quien lo paga es el cuerpo tu dices que engordaste, otra persona puede enfermar o cogerlo un cáncer, entonces es la forma de, de, de que todo se somatiza o de alguna forma que el cuerpo está hablando, pero tendría que necesitaría mucha más información. Franco te preguntas de Chile, ¿se siente que comentas que la fuente no es eterno a uno, sino dentro de uno? ¿Cómo? Perdona a ver, ya, es que no no la entiendo bien, por eso te la paso a ver si tú la entiendes. <risa> uh, Se siente que comentas que la fuente no es eterno a uno, sino dentro de uno. No es eterna, vale, es eterna la, o sea, la fuente es eterna. Nuestra fuente, o sea, yo como esencia, como esencia, yo soy eterna, yo soy eterna. Lo que pasa que en lo que no es eterno es el cuerpo. Es decir, mi esencia, yo, mi yo cuántico, elige este cuerpo para experimentar la vida. Pero ella es eterna, es decir, yo aquí como ser humano, si yo eh, no me identifico con el cuerpo, yo soy eterno, yo soy la eternidad entera. Eh, eh, mi vida aquí con mis 35 años no tiene nada que ver a lo que soy en realidad, es decir, eterna, eterna, eterna. Eh, algo de ventas de México pienso que el modo en que he vivido los últimos ocho años de mi vida me desconectaron de mi fuente, de mis sueños no me reconozco a mí misma y no me gusta lo que veo, ¿qué hago? empezar a empezar a buscar lo que quieres ser es lo que es lo que he dicho en un principio a, a casi todos nos desconectan de lo que somos, a casi todos nos desconectan de nuestra fuente no nos enseñan A, a que somos Dios, no nos enseñan a eso, no nos enseñan a, a, a sentirnos eternos, ni, ni grandes, ni, ni, ni nada, ni grandiosos, ni perfectos, nos enseñan todo lo contrario, y nuestro trabajo es recuperar y volver a, a encontrarnos, lo que tienes que hacer es, eh, pues lo que estoy diciendo todo el rato, ir dando esos pasitos, eh, observarte, mirar qué clase de vida quieres, eh, cómo ves la vida. En realidad, una cosa que va muy bien es, por ejemplo, eh, escribir, por ejemplo, escribir cómo ve la vida tu madre, cómo ve la vida tu padre y cómo ves la vida tú. Y allí verás la gran diferencia. La gran diferencia. Hay cosas que sí que cogemos de los padres o de nuestros tutores o de la sociedad, pero Las cosas que son nuestras, nuestros propios pensamientos, nuestra propia filosofía, la vas a escribir seguro y vas a poder ver realmente quién eres. Desde España te preguntan cómo sabes que tus emociones son tóxicas. Bueno, yo no creo que haya ninguna emoción tóxica, ¿eh? Creo que todas las emociones eh, están allí porque tienen la labor de, de enseñarnos lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, el problema es que no las dejamos expresar. También es una forma que nos han educado, nos han dicho ya de pequeñitos: no llores, no grites, no patalees, no tienes que gritar. Es, es otra educación, ¿no? Otra educación que nos han dado, que ya de pequeñitos nos, estaban, nos han cortado las emociones pero porque, eh, porque tenemos que reprimirlas, es decir, si yo tengo una emoción ahora mismo, mi estado de conciencia, vale que esto es lo que he explicado antes, y esto es muy importante, si yo con mi estado de conciencia en este momento hay algo que a mí me da rabia, yo ¿por qué no puedo expresar esa rabia? ¿Por qué no puedo expresar esa rabia? Necesito expresarla porque a la que me la quedo dentro me va a podrir por dentro. El demonio lo tengo que sacar porque si no me lo, lo tengo dentro y por dentro me va a morder. Entonces no hay emociones tóxicas. Yo siempre digo lo mismo, es decir, si tú estás en un estado de conciencia que ahora mismo tú sientes rabia, sácala. Sácala con la persona adecuada o en el sitio adecuado. Tampoco es ir sacando la rabia por todo el mundo, pero... No la reprimas, no la reprimas, ni el llanto, ni o sea, ni llorar, ni gritar, eh, vete a algún sitio y si quieres, necesitas gritar, grita, desahógate, ya llegará el momento en que esa rabia se vaya apaciguando y que tu nivel de conciencia vaya subiendo y necesite, y ya no necesites expresar rabia, porque vas a sentir un poquito más de amor con, con lo que ves y con los espejos de tu vida, pero... Las emociones se tienen que expresar. No hay emociones tóxicas, no las juzguéis, no las juzguéis. Todas necesitan expresarse y nos quieren hablar todas. Mónica te pregunta desde Argentina, ¿el acto de aceptar el pasado y soltarlo se da de una vez o en algunas personas puede ser un proceso? Bueno, a veces hay mucha resistencia. Yo ya lo he dicho antes, yo tuve muchísimas resistencias de, de soltar mi pasado. Porque, claro, cuando tú sueltas tu pasado, sueltas también eh, el, el culpar, el justificar, la justificación de por qué tu vida va mal en este momento de tu vida y por qué las cosas te van mal. Yo tenía una justificación y me iba súper bien. Era una forma de no salirme de mi zona de confort. Justificar que mi vida iba mal porque yo tenía lo que tenía por culpa de entonces ahí sí que yo tuve que pasar ese proceso pero hasta que me planté hasta que me di cuenta que yo ya no quería más justificar mi vida, lo que quería era vivir mi vida desde el presente y que aquí y ahora yo puedo cambiar mi vida desde ya cambiando mi actitud entonces sí, a veces puede ser un proceso, pero es plantarte a la que tú te plantas y dices se acabó Voy a crear mi vida de manera consciente y responsable, hacer, o sea, responsabilizarme de mi vida y responsabilizarme de lo que tengo y qué tengo que hacer yo para cambiar mi vida en este momento. Ahí es cuando sueltas el pasado. Patricia te pregunta desde Ecuador. Me cuesta mucho ser independiente económicamente. Estudié cine en estos años. Me ha costado mucho desapegarme del apoyo económico de mi padre. ¿Qué puedo hacer? Bueno, no me río de ti. ¿eh? Me río de mí. Me río de mí porque eh, a mi me, a mi estuve muchos años que me pasó esto. Eh, yo con un, una de las zonas de confort que tuve que salir fue esta. Es decir, eh, estuve tanto tiempo sufriendo por, por la economía, de alguna forma, por decirlo así, ¿no? Por, por el dinero. Que realmente tuve que, hasta el día que, que me planteé también, y dije: se acabó. Es decir, voy a confiar en la vida, voy a confiar en la vida, voy a confiar en mis capacidades, voy a confiar en mi talento, voy a confiar en mi fuerza. Y, y le dije a mi, a mi madre: a mí era mi madre quien me, me ayudaba económicamente, con la casa, con la luz, con todo. Es que prácticamente lo pagaba todo, mi madre. Entonces, hasta que dije: se acabó. Muchas gracias, gracias por haberme ayudado durante estos años, pero voy a, aunque no tengo ni idea, no tengo ni puñetera idea de dónde va a salir el dinero, pero yo confío en la vida y confío en mí y sé qué va a salir. Y así fue, me liberé, me salí de mi zona de confort, porque eso es una zona de confort, es decir, la zona de confort nos da miedo salir de ese sitio, Porque realmente, ostras, si yo no tengo de dónde va a venir, cómo lo voy a hacer, cómo va a venir. Ostras, es confiar, confiar, confía si realmente tú estás alineada con lo que quieres hacer en la vida, a lo que te quieres dedicar, si tú estás alineada en esto, si te sales de tu zona de confort y confías en la vida, eh, la vida te va a proveer. tienes que confiar en la vida. Edel te pregunta desde Perú. Durante muchos años estuve bloqueada por el miedo, marcada por la pérdida. Ahora entiendo que mis emociones no son la verdad. ¿Cómo vencer el miedo y la inactividad y el ego? ¿Puedes volver a hacer la pregunta? Durante muchos años estuve bloqueada por el miedo, marcada por la pérdida. Ahora entiendo que mis emociones no son verdad. ¿Cómo vencer el miedo y la inactividad y el ego? Claro, aquí tendríamos que mirar muchas cosas también, pero eh, las las emociones, supongo que quieres decir que es, son una actitud, ¿no? Es decir, eh, la emoción nos está mostrando lo que lo que tal como estás. Entonces, obviamente que las emociones no son tu tu yo esencial. Que te están mostrando lo que está pasando en tu vida y cómo te sientes. A partir de ahí, una de las formas de las que yo he dicho antes, no sé, a un, a un chico me parece que lo ha preguntado eh, de alguna forma mm, obsérvate como si ya tuvieras el resultado y siéntete es decir, antepone el sentimiento a la emoción. Si tú normalmente te sientes triste te sientes deprimida Eh, visualízate cómo serías sin esas emociones todo lo contrario, alegre, entusiasmada busca esa emoción dentro de ti y eso hará que tu energía cambie, tu actitud cambie y tienes que eh, de alguna forma mantenerte en esa vibración mantenerte en esa frecuencia El, Elmer te pregunta La fuente de la que hablas también son los llamados registros akáshicos. ¿Cuál es la diferencia si no son lo mismo? No, no hay diferencia. Es lo mismo. Son nuestros registros. A ver, nuestros registros akáshicos es nuestra memoria akáshica, de donde está toda nuestra, donde está toda nuestra información. Es lo mismo. Es, eres tú. Tú conectas contigo mismo y conectas con tu contrato de vida, conectas con tus todas las vidas pasadas con todo con tus karmas conectas con todo es lo mismo es lo mismo Jorge te pregunta desde Estados Unidos cómo desarrollar nuestros dones conectados con la fuente permitiéndolos es decir eh, tus dones seguramente será algo eh, tu don es algo en lo que tú disfrutas permítetelo es decir si a ti te gusta yo, dibujar dibuja Si a ti te gusta bailar, baila. Porque si a ti te gusta bailar y, ba y encima bailas bien, ahí hay un don. No sé si se refiere a este tipo de dones. Mm. Otros dones, no sé si, si quería decir tipo canalización o mediunidad. Eh, estos tipos de dones se van adquiriendo a través de la evolución, a través de la kundalini. ¿vale? Es decir, a través de si tú evolucionas, la kundalini va subiendo y cuando se abre un chakra te da unos ciertos dones pero los dones más terrenales es a través de esto permitiendo el don es lo que en lo que disfrutas pues como última palabra, eh, pregunta Marcia te pregunta desde España ¿cómo puede contactar contigo para poder hablar sobre el tema del karma? Eh, bueno <risa> en, yo estoy en San Carlos de la Rápida también estoy en Barcelona Y si no, en mi web, en info arroba punto com. Allí puede contactar conmigo, puede escribirme y, y, bueno, lo miramos, lo que sea. Pues agradecerte tus respuestas y la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo. Hoy han estado personas de Colombia, Uruguay, Brasil, México, España, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Perú, Italia. Qué bonito sí. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindale en directo, gracias por vuestra importante participación Esta conferencia puedes verla de nuevo en MindaleTelevisión.com para repasar conceptos o compartirla en vuestras redes sociales eh, Dejamos estos últimos instantes para ti para que te despidas Yuitza. Muy bien Pues bueno, nada, eh, muchísimas gracias otra vez por permitirme estar aquí, gracias a toda la gente que, que bueno, que están aquí también. Deciros también que, que bueno, que tal, tal como he dicho, tal como ha ido la conferencia, que ser feliz es muy fácil, que cre tenéis que creer en vosotros, creed en ese amor tan grande que sois, en esa luz tan grande que, que sois y permitir que esa luz brille a través de vosotros y permitiros lo mejor del mundo, y que vale muchísimo la pena ser feliz y vivir la vida con alegría. Gracias. Pues de nuevo, muchas gracias a ti. Eh, recordarte que debajo de este vídeo y de otros vídeos de Mindalia podéis encontrar la información de Mindalia y Mindalia Televisión para las próximas conferencias, para haceros voluntario o para hacer una donación económica. De nuevo a todos muchas gracias y hasta la próxima conferencia que tendrá lugar en 30 minutos resonar en una sola frecuencia de unidad. Por José Carrasco. Gracias de nuevo, Yubitsa. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.